s e da esta situación con los trabajadores? ¿sí? sí, es la primera vez. es La primera vez. La verdad, z La v e que、eh, en los dos años y medio que estoy en la gestión, hemos,、eh, hemos trabajado normalmente y bien, sin ningún tipo de inconveniente, y la verdad que sí, es la primera vez que nos h e m o c i o n a d o en esta situación. n e lo esperaba? a s u b o alguna sospecha? ¿Qué fue lo que sucedió? No, sí, nada, nada. No, la verdad es que ayer, junto con ellos, yo me enteré. Una situación compleja y, de, y delicada porque la verdad es que no, no es una situación fácil de atravesar para ninguna persona, así que este, bueno, fuimos como haciendo camino de andar. Independientemente de esos dos vestidos, ¿en algún momento se había conversado o se habían informado de la posibilidad de recorte de personal? No, no, no, no, no, no. en ningún momento, en ningún momento en estos dos años, nosotros tuvimos notificación de esas características. Eh, se han regularizado los contratos,、eh, se, se mantuvieron todos los, los puestos de trabajo que había en esa delegación que ya venían trabajando, para nada, no, no, para nada. De hecho, digamos, había gente que cobraba, cada, que, que, perdón, que tenía contratos cada tres meses, se regularizaban u n a vez por año, no, como para reducir la precarización laboral que vienen padeciendo los trabajadores hace mucho tiempo. e s t a s c a metodología, c o m p a r t i d o No, no comparto que haya una necesidad de recibir personal, digamos,、eh, así porque sí. Lo que sí comprendo es que、eh, hay un déficit fiscal importante y que hay, hay digamos, una, un porcentaje de personal que, que bueno,、eh, se están implementando algunas medidas, retiro voluntario, hay gente que está en el jubilarse, digamos. Y cada uno, digamos, puede hablar por lo que le pasa y la experiencia de uno. Mi experiencia en esta delegación es que las personas que están aquí trabajan, vienen. Están presentes y por eso hemos podido hacer todo el trabajo que pudimos hacer en estos dos años y mostrar resultados. Si no, no lo podríamos haber hecho.、No. ¿Tienen u、eh, s confirmado oficial el despido de estas dos personas o solamente es una foto de un listado que hay a nivel nacional? No tenemos ninguna información oficial. No estamos con, no, ellos no tienen ningún telegrama de despido, ninguna llamada, ningún mail, nada. Hasta ahora lo que tenemos es esta foto por WhatsApp de un listado que, que Que sí sucedió esta situación en Buenos Aires, pero bueno, no, ellos no tienen ninguna información. ¿Y quién sería la autoridad que debiera dar esa información para seguridad o, o para que, como decía la consulta del p r o d u c i ó n empezaran a ir a hacer legales los empleados?、Eh, Quienes están al, man, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es, digamos, Es una agencia creada el año pasado cuando se disuelve la Comisión Nacional de Detenciones de No Contributivas y pasa a la órbita de, de vicepresidencia y sale del Ministerio de Desarrollo. ¿No te parece sospechoso que, ante tanto escándalo, podemos decir, a nivel nacional, no haya ninguna comunicación interna de esa área para que u s t e d v e esas delegaciones? Sospechoso no s sé si... e produjo la si. t transición... u a digamos, la c i ó n de Digamos, inherente d i g a m o s a los traspasos administrativos de un lugar, de un área hacia otra, en la que estamos como tratando de, de ordenar esa articulación, esa comunicación con la sede central, con las delegaciones.、Digamos. Se produjo por ahí alguna falta de comunicación, pero este, producto de esto, digamos, de i g a m o s d la transición justamente de un área a otra. ¿Usted qué le puede transmitir a los empleados ahora, Marques, si la tranquilidad de que va a gestionar, de que no se han despedido si es que están en e s e l i s t a d o Estamos haciendo todo el esfuerzo máximo posible desde lo político, desde lo institucional y desde lo personal de mi parte para que estas dos personas no pierdan su fuente de trabajo. Como dije antes, son personas que vienen a trabajar, que uno genera un vínculo, una relación y que son compañeros de uno también. Esa, esa es la realidad. Entonces, este, por supuesto, la tranquilidad de que hago todo lo posible para que eso t se resuelva favorablemente y no pierdan su fuente de trabajo. Todo lo posible, ¿qué implica? ¿Comunicarse con quién? Implica tratar eso de articular institucionalmente con las personas este, que tienen que, tienen que, que dar respuesta. Y ¿En y este caso quiénes serían? El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Se comunicó con él? Todavía no, todavía no, pero yo creo que en el, día, en el transcurso del día de hoy, con todo lo que sucedió y todo lo que se disparó con esta, con esta situación, esperamos tener alguna, alguna novedad. Perdón, Cristina, pero. La comunicación no se dio porque usted no, se, no llamó porque no se pudo comunicar porque el señor no atiende o señora. No porque yo no haya hecho todos los intentos posibles, l o a sea, señales s de humo me pueden hacer. Y si no, nos tomaremos un avión y iremos a Buenos Aires a, a pedir respuesta también y tratar de resolver esta situación y de, y de, y de salir de este momento que, que es muy delicado. Y sobre todo, digamos, creo que la prioridad, y para, por lo menos para mí, la prioridad son estas dos personas que no p i e r d e n su fuente de trabajo. Ese es mi note r y ese es mi f o c o